Ya viene Leonel Alberto Rojas, todos los días jueves, desde las 21 horas con 15 minutos. Salud y espíritu. Ya viene su gran amigo Leonel Alberto Rojas. Grandes momentos para compartir con ustedes. Prepárense, ya viene. Y sobre todo el día de hoy, vamos a hablar del libro de Urantia, una vez más, con este gran amigo Leonel. Alberto Rojas, prepárense. Buenas noches, queridos amigos. Los saludo con mucho amor, con mucho afecto a todos mis radio escuchas, a todos los que por primera vez están escuchando también. Este programa se llama Salud y Espíritu, porque como terapeuta y como habiendo vivido la vida y he tenido la suerte de vivir cosas de distinto tipo, de distinta índole, fui derivando finalmente en la terapia, porque siempre la inquietud personal mía era ayudar Ayudar a tantas personas, de qué manera lo podía hacer de una manera responsable. Y dentro de lo que he comprobado, es que hay un factor que es detonante de todo lo que significa progresar en la vida, y ese factor es tener el control de nuestra mente, es tener control de lo que somos conscientes, es tener conciencia, conciencia de lo que nos pasa. Es poder disfrutar de la vida como un sujeto, no como un objeto. Es ser, en este proceso de la vida que comenzó cuando salimos del útero materno hasta este momento, es en todo este proceso ser actores de un guión que nosotros nos preocupamos de que esté bien escrito. Cuando hablo de esto, estoy pensando en que dentro de los procesos de salud y dentro de los procesos de enfermedad, Se va dando cuenta el terapeuta consciente que la enfermedad muchas veces lo que hace es manifestar un conflicto, es manifestar un problema que está presente de alguna manera en el cuerpo y se manifiesta de distintas formas. Si nosotros no somos capaces de tomar conciencia, de usar nuestra mente, entonces nosotros vamos a ser simples, discúlpeme la palabra, corchos. Corchos, por decir una palabra suave, que flotan en el agua y vamos a ir para donde la corriente nos lleve. En cambio, si nosotros tomamos conciencia de lo que realmente somos, de que muchas de las cosas que estamos viviendo son el resultado de nuestras propias acciones o son el resultado de aceptar acciones de otros sobre nosotros, en la medida que nosotros no nos damos cuenta de esto, entonces, claro, nosotros no vamos a tener una vida muy grata. Algunas personas se dan cuenta tarde de esto. Algunas personas se dan cuenta cuando están llegando ya casi al final de sus vidas. Aún así, es un proceso enriquecedor y basta con unos instantes, muchas veces, para que las personas se saquen de sí mismas en un proceso de, profunda, de un profundo contenido emocional, se saquen de sí mismo s costras, cadenas, ataduras y ese espíritu que se libera, esa alma. Que se reencuentra consigo misma, no importa el tiempo que haya pasado, tiene una sensación de júbilo, de éxtasis tan potente que la persona incluso rejuvenece. ¿De qué nosotros tenemos que hacernos cargo? Y me dirijo a cada uno de todos ustedes los que están escuchando. Nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestras vidas. Verdaderamente tenemos responsabilidades, tenemos hijos, tenemos personas que dependen de nosotros. Pero si de alguna manera queremos nosotros servir y tener una vida fructífera, no podemos hacer mucho si nosotros no estamos conscientes de nosotros mismos. Vamos a hacer una, una bolita más de entre cientos que chocan entre sí en la ciudad, en las oficinas, en los empleos, de, con un ritmo que nosotros no marcamos. Así que la invitación es en estos programas a tomar, a ayudarnos, a tomar elementos que nos ayuden a recuperar. La conciencia de nuestras vidas. Fíjense, había una historia. Se dice que los dioses estuvieron muy preocupados hace mucho tiempo atrás, porque veían que los hombres estaban progresando lentamente, pero progresaban. Y los dioses, si tenían una ventaja sobre los seres humanos, es que los dioses conocían el sentido de la vida, para qué es la vida. Así que, muy preocupados, se reunieron y dijeron esto: dijeron. Tenemos que hacer algo porque no queremos que el hombre descubra dónde está el secreto de la vida, queremos que les cueste, así que queremos esconderlo. Y empezaron a discutir dónde lo p o d e m o s esconder. Uno dijo, Ya sé, pongámoslos en lo alto de la montaña. Pero le contestaron, No, porque el hombre va a lograr llegar algún día a lo más alto de la montaña y lo va a encontrar. Otro dijo, Entonces escondámoslos en lo más profundo del mar. Lo Analizaron y se dieron cuenta de que el hombre algún día iba a llegar también al fondo del mar. Dijeron otros: Pongámoslo en la luna, y así, hasta que uno dijo: Ya sé, conociendo al hombre, hay un lugar donde le va a costar mucho encontrarlo. Vamos a esconder el secreto de la vida en su corazón, porque hay que ser muy valiente, hay que ser muy osado para escarbar en su propio corazón donde está la explicación de tantas cosas. Y así fue. A partir de ese instante al hombre se le hizo más difícil encontrar las verdades, pero han habido algunos valientes, han habido algunos líderes, han habido algunos que son más、eh, inquietos que otros que han logrado llegar al fondo de su propio corazón y desde esa forma, de alguna manera, tratan de mostrar el camino a los demás. Hermanos, la relación, el secreto de la vida está en tu corazón, búscalo allí, allí está la explicación de todo. No lo busques ni en los libros, no lo busques en las estrellas, búscalo en ti. Si hay una parte donde al hombre le cuesta llegar, por, porque nuestro desarrollo no, es, no está tan completo, es llegar al corazón. Es más fácil muchas veces llegar al corazón de otras personas, pero indagar en el tuyo propio, dónde está la explicación del sentido de tu vida, puede ser que sea lo que más te cueste. He hecho esta pequeña reflexión al comienzo de este programa. Los quiero invitar para que en este, en este tiempo que nos, nos brinda la radio Puente Alto, en esta hora que nos queda, vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hacer un recorrido. Les voy a dar unos datos prácticos. Anoten algunos medicamentos que podemos usar desde el punto de vista de la homeopatía para combatir problemas de diarrea. s Que ahora que empiezan los calores, van a empezar problemas de diarrea entre los niños. Hay mamás que están preocupadas porque los niños están muy llorones. Voy a indicarles algunos medicamentos que ustedes pueden comprar en cualquier farmacia homeopática de productos de calidad. Ya les digo que en San Bernardo tenemos Homeopatía Telchi. Es una farmacia de mucho prestigio, muy buena, que está en la calle Freire 355, detrás del del, del Totus. Por otro lado, tenemos las conocidas farmacias Hahnemann, los laboratorios Hostetter, que ellos tienen prestigiosos labo laboratorios de muy buena calidad. También esta farmacia no. Yo, a mí, ninguna de estas personas me auspicia este programa. Yo simplemente lo indico para hacerle más fácil a usted cómo llegar a encontrar estos medicamentos que le voy a indicar. Porque además son bastante、eh, económicos. Así es que vamos a poner ahora, por favor, un poquito de blues. Me gustaría poner a papo un viejo blues para que nos vayamos poniendo en la frecuencia. a i a Mis amigos de Colombia, fieles y leales. Jaime Rey Albornoz, un abrazo. se Pone la guitarra porque Papa Napolitano viene a tocarnos desde el otro mundo. Que en paz descanse. Bueno, si no, ponte otro tema.、Eh, quiero, quiero comentarles que dentro de la explicación de un montón de enfermedades está la, una razón biológica. Hay un tema que tiene que ver con emociones. Y si hablamos de emociones, quiero que escuchemos un antiguo tema musical de Antonio Prieto, que más de alguien se acuerda de él. Que habla de la nostalgia de un viejo amor. Habla de María y su、Sin、retrato.、María. Vamos con el tema. María. María era mi gran amor. Se acabó la noche. Se acabó el día. Una noche más. Sin María. María. María era mi gran amor. Y ahora, ahora no es nada más que esta fotografía. Pero, ¿una fotografía no habla? Habla. Oye, contéstame. María, tú te acuerdas de aquel día que por nada me enojé y de esta casa te expulsé. Qué enojado estaba y en o aquella noche, María. María. Dime una cosa, ¿a ti te parecía que yo sufría? Y para que tú veas cómo es la vida, ¿no? Yo por dentro me reía. ¿Y sabes por qué? Porque de ti me liberé. <risa> si tú estás preocupada, Aquí en casa no hay nada, va todo tan bien. Nadie nombra tu nombre ni se muere de hambre, como ves, todo bien. Nuestro hijo casi vuela, lo expulsaron de la escuela, al inspector insultó. Como el niño es travieso, y no te enojes por eso, tu canario mató. He tenido tanta pena con la muerte de aquí al canario, María. Bueno, en cuanto a mí, yo cada día, y ahora que está muy buena la cosa, busco amor de otras Marías. Y mucho amor también les doy. María Esta risa es agonía de quien se muere todos los días llorando la falta de ti. María マリア、María, habla conmigo、マリア、contéstame, マリア、tú tienes una cara Tan graciosa en esta fotografía. m <risas> ¡María! a a r í Todos tenemos nuestras historias, todos. No hay nadie que se escape de esto. Pero, ¿saben qué? Lo maravilloso de la vida, lo maravilloso de todo esto es que todos podemos encontrar una solución en la medida que estamos conscientes de nuestras limitaciones, estamos conscientes de que también somos el resultado de errores de otras personas y, a su vez, nosotros no queremos replicar esos errores para que esta cadena no continúe. Por eso es que hay que estar consciente, porque cuando uno está consciente, entonces uno es libre. Es tan importante la libertad. Hay gente que se mata, da su vida por la libertad, por la libertad de otros. Es un tremendo ejemplo de amor. Así que es muy importante tener conciencia para recuperar nuestra libertad. Primer dato que les voy a dar ahora: este es para los niños que tienen problemas de incontinencia de orina. También le sirve a los adultos, pero es para incontinencia de orina, ¿ya? que es una emisión frecuente y abundante de orina, orina involuntaria. Usted va a ir a, a cualquiera de estas farmacias homeopáticas que ya le mencioné y va a pedir, así tan simple: quiero que me dé un frasquito, un tubito de 48. a l g u n a v e z les conté que estos son uno, unas catalogaciones de medicamentos homeopáticos que ya están demostrados que funcionan, entonces se agrupan y se venden. Se venden así por número. Esto se llama、eh, una clasificación, técnicamente son homoyos, así es la clasificación, h o m o y o número 48 para incontinencia de orina. Para el niño, usted le puede dar 4, 5, incluso hasta 8 gránulos,、eh, unas 3 o 4 veces al día. Se los pone debajo de la lengua y le dice que un dulce al niño que lo chupa. Ahora, para un adulto, para un abuelo, para usted misma, amiga mía, que cuando se ríe muchas veces se le escapa la orina. Que ese es un problema, es un una, es una problema de salud. Entonces, usted lo que puede hacer es a un adulto entre 10 a 15 globulitos cuatro veces al día. Anotó homoyo 48 para el tema de incontinencia de orina. Yo le estaba comentando también que hay un tema que tiene que ver con las diarreas、eh, y trastornos durante la infancia. Entonces, si usted tiene niños, tiene niños chicos en la casa, ¿ya? lactantes de 4 o 5 años que tienen insomnio, que lloran en la noche, que están intranquilos porque le están saliendo los dientes, presentan inquietud, falta de sueño, una pequeña alza de temperatura, ¿ya? incluso colitis. En estos casos, usted puede ir y comprar el, la clasificación h o m o i o número 3. Homoyo número 3. Esto debe costar en más o menos 2.500, 3.000 pesos. Tienen, vienen muchos glóbulos. Y también le puede dar esto, para, en el caso del niño con trastornos por los dientes, le puede estar dando unas 5 globulitos cada 15 minutos al comienzo. Cada 15 minutos al comienzo. Y después se lo va distanciando. Y para la diarrea, ya que h a anotado el,、no, el homoyo número 3, usted a n o t e en su papelito ahí, en su c u a d r i t o Homoyo número 3. Para la diarrea, anote homoyo número 4. ¿Ya? Que son para el caso de diarreas simples, que están desencadenadas porque, por algo que produjo indigestión, o por ejemplo comer fruta en exceso, manzanas, ciruelas verdes, que no tengan trastornos mayores. Si una diarrea ¿no、cierto? está complicada y usted ve que la persona no para con esto, usted tiene que llevarlo a un centro asistencial. Si la persona presenta diarreas con sangre, por ejemplo, ya no, esto ya no, no es lo adecuado, usted vaya a un centro asistencial. Le reitero que lo que yo pretendo con esto es que usted tenga a la mano medicamentos de bajo costo y, y, y rápidos de usar. Pero si la cosa es complicada, la persona presenta fiebre y, y está perdiendo mucho, mucho líquido, usted tiene que llevarlo al centro asistencial de urgencia porque eso puede ser muy grave. Ya que estamos hablando de diarrea, hablemos de los niños, estamos hablando de los niños de parasitismo. El niño tiene gusanito, s le encontró usted en la ropa i t ahí. En el slip o en el que tiene,、eh, ¿cómo se l l a m a estos? Popularmente llamados piduyes, ¿ya? Entonces u s a el h o m o i o número 2 para el parasitismo. Eso es cuando hay trastornos a partir de parasitismo gastrointestinal,、eh, hay palidez, el hinchazón en el abdomen, aumento del apetito, prurito nasal, pica, la, pica nas,、eh, prurito nasal o anal. Incluso también pueden haber en casos más graves de p a r a s i t i s m o diarreas. Pueden d a r dolores del tipo cólico y alteraciones nerviosas, tales como por ejemplo rechinar los dientes en la noche, contracciones musculares, todo usted puede, no va a perder nada, pues intente y haga la prueba si obtiene una mejoría, y si esto se mantiene en el tiempo, usted tiene que llevar a su hijo a un centro asistencial, a un médico. Como sabemos que hoy día el acceso a la salud de repente es muy complicado, por la, la, la situación económica, no sé, distintos tipos de problemas que hay,、eh, usted recurra a esto para empezar. Si El problema persiste, se mantiene, entonces usted lleve a su hijo a un médico. Este es un regalo para los adultos masculinos, del sexo masculino, ya que ya están con cierta edad y que están teniendo problemas de próstata. ¿Cómo se nota que tienen problemas de próstata? Por ejemplo, incontinencia de orina, sienten una pesadez ahí, tienen que hacerse su chequeo médico rutinario, pero. Como algunos medicamentos son demasiado caros, yo le voy a recomendar este. Que compre el homoyo 48 para incontinencia de orina. También sirve para los niños. Ah, pero esto creo que se lo había mencionado. ¿No? Creo que se lo había mencionado. Sí. Pero hay otro, hay otro medicamento más que es para la próstata, que es el homoyo.、Eh, bueno, ahí lo voy a buscar. Sinusitis. Sinusitis. Esta es la época de las alergias, en la época de los cambios bruscos de temperatura, hoy día hace calor, más tarde hace frío. Sinusitis, ahí puede usar el homoyo número 43. ¿Ya anotó? Como este programa lo repiten,、eh, usted puede intentar más tarde、eh, escuchar la parte que le interesa y volver a anotar y tomar nota si no l c a n s ó a ver. Quiero ahora, no sé si es posible, voy a hacer una prueba con un audio que mandó una colaboradora del programa. A propósito de que estamos reflexionando acerca de la conciencia, hay interpretaciones de distinto tipo respecto de, de, de técnicas, ¿no es cierto? Pero hay, una, hay un recurso que es la poesía. Y esto me lo encontré bellísimo. Es una, es una metáfora escrita por alguien que no sabemos quién.、Eh, está por ahí. No, no, no, no indagué quién más puede haber escrito esto. Y por favor, escuchen el relato para cuando usted, mi amiga, tenga pena, tenga tristeza. Aquí hay una visión poética, una solución dada por una abuela. Decía mi abuela que cuando una mujer se sintiera triste, lo mejor que podía hacer era trenzarse el cabello. De esta manera, el dolor quedaría atrapado entre los cabellos y no podría llegar hasta el resto del cuerpo. Había que tener cuidado. De que la tristeza no se metiera en los ojos, pues los haría llover. Tampoco era bueno dejarle entrar en nuestros labios, pues los obligaría a decir cosas que no eran ciertas. Que no se meta entre tus manos, me decía, porque puedes tostar de más el café o dejar cruda la masa.、Y、es que a la tristeza le gusta el sabor amargo. Cuando te sientas triste, mi niña, t r e n z a t e el cabello, atrapa el dolor en la madeja. Y déjalo escapar cuando el viento del norte pegue con fuerza. Nuestro cabello es una red capaz de atraparlo todo. Es fuerte como las raíces del roble y suave como la espuma del atole. Que no te agarre desprevenida la melancolía, mi niña. Aun si tienes el corazón roto o los huesos fríos por alguna ausencia, no la dejes meterse en ti con tu cabello suelto, porque fluirá en cascada. Con los canales que la luna ha trazado entre tu cuerpo. Trenza tu tristeza, decía siempre. Trenza tu tristeza. Y mañana que despiertes con el canto del gorrión, la encontrarás pálida y desvanecida entre el telar de tu cabello. Interesante reflexión. Trenza tu cabello, mi niña. Ay, el tema de las emociones. El tema del mal manejo de las emociones que nos hace enfermarnos. En este programa, en algunas oportunidades, les he comentado acerca del de impacto que tienen vivencias de la infancia, de nuestros primeros aprendizajes, en la manera en que nosotros nos relacionamos después y, especialmente, en nuestras relaciones de pareja. Quiero、eh, dejar la inquietud para el próximo programa, y que voy a concurrir acá, probablemente con una persona para entrevistar respecto de. Una terapia, una manera de una aproximación a la terapia que se basa en la biodescodificación de las enfermedades. Impactos emocionales, choques emocionales que quedaron en nuestra memoria celular, en la memoria de nuestro cuerpo y que después no somos capaces de identificarlas, no somos capaces de explicarnos comportamientos neuróticos y derivaciones en enfermedades incluso muy graves, como el cáncer, como la esclerosis lateral. Amiotrófica, eh, gastritis, eh, artritis, ese tipo de cosas. Por lo tanto, les quiero dejar invitados para el próximo programa para que sigamos tratando este tema. Ahora quiero dejar una, un tema musical para hacer esto un poquito más、eh, dinámico, no tan monótono.、Eh, no, vos ponte、eh, sabría. Sí, está un poco lento el computador hoy día. Vamos con el tema musical. बिठा के सितारों से सजा के ज़माने से चुरा के ले जाएगा सावरिया सावरिया सावरिया oh सावरिया वोड़ोली में बिठा के सितारों से सजा के ज़माने से चुरा के ले जाएगा एक रोज़ तेरा उड़ा के जिये o タピヨケルヒーパセテラヘンつザーアントシャモセヘレヒバレメソチタサデリアロハ Ese sabría es、una historia de amor. De amor incomprendido. A mí me gusta la música de la India, la música i n d i la música de Bollywood, e s e s t a ¿eh? de las películas de, de Bollywood. Traten de buscar ustedes ahora que existe esta facilidad tecnológica y una aproximación al cine indio. Es buenísimo, buenísimo. Van a ver ustedes películas que pueden durar hasta tres horas, entretenidísimas, con música, muy bella música, danza. No van a ver ninguna escena erótica t í p i c o que uno está viendo una película. Con sus hijos, los niños chicos, y de pronto empiezan a pasar cosas fuertes en la pantalla, y, y hay que empezar a decir, ya niños, miren para allá o cambiar la tele. ¿Ya? En, los indios, en la India, eso está, hay una ética diferente, y ni siquiera van a ver un beso. Van a ver sin, escenas muy hermosas, historias de amor bellísimas, sin necesidad de recurrir a una escena erótica, como se ven en las películas occidentales, en donde. Dos cucharadas y a la va a partir, o y no, chacreando el tema de la relación entre un hombre y una mujer, convirtiéndola. Bueno, después se quejan. Yo tengo un tremendo respeto por la mujer, mi lado femenino también me dicen siempre que está muy desarrollado, tengo muy. Pero y, y quiero comentarles algo a propósito de que ahora me voy a meter en el libro Durante y quiero re reventarles la cabeza a todos los machistas feministas acerca del testimonio de vida de Jesús de Nazaret cuando estuvo acá. Fíjense que yo en mi vida he hecho distintas capacitaciones en lo que tiene que ver con la parte de terapias y siempre nos encontramos con lo mismo: la relación de mujeres y hombres en cualquiera de estos、eh, diplomados, cursos, etc. Yo diría que en general, en promedio, entre un 75% mujeres y un 25% hombres, en todo. La mujer tiene una, distinta, una sensibilidad muy grande. Y en la medida que la mujer se empieza a liberar más y que se r e c u p e r e n los espacios de equilibrio, la humanidad va a progresar. Vamos a tener una sociedad de mucho más paz, equilibrio, de mucho mejor relación entre todas las personas si nosotros dejamos que también la mujer se haga presente en la sociedad、eh, sin necesidad de recurrir a movimientos、eh, feministas o, o hembristas o. Como ustedes quieran ver, porque el machismo que durante tanto tiempo imperaba en nuestra sociedad, lo que ha hecho es relegar a la mujer a un plano muy inferior, muy humillado, muy objeto. Y en ese sentido, también le pido a las mujeres que e s c u c h e n este programa que tomen conciencia de esto también y no se permitan ser objeto, que tomen conciencia al menos. Que hasta para vender huevo s revuelto, s ponen a una, una mujer en short. Si quieren vender cigarrillos, quieren vender helados, quieren vender fruta, quieren vender lo que sea, ponen siempre una mujer. Vende. La mujer o b j e t o obviamente, una mujer estilizadísima, que obviamente no es la misma que está en la casa para muchas personas, entonces produce mucha frustración, mucha tristeza, porque no están interpretados en los medios publicitarios la mujer como es en realidad. Cine, Según el documento 150 que está en el libro Durantia, Cuando Jesús de Nazaret inicia su tercera gira de predicación, hizo varias giras, ¿ya? nos r e l a t a lo siguiente:、eh, los reveladores. Les voy a contar esto, así lo voy a llegar y lo voy a introducir, porque ustedes pueden buscar el resto de la información, ya les he dicho. Esta información está en la internet: www.urantia.org, y lo van a encontrar en distintos idiomas. Eh, o bien también hay páginas locales en distintos países. Hay personas que han levantado también conferencias buenísimas en, en YouTube. Pueden buscar、eh, Jaime Rey Albornoz, que tiene, tiene unas, unas charlas, unas conferencias de, que duran como dos horas, donde él hace una relación que una pregunta muy recurrente que llega para acá es: ¿Qué tiene que ver esto con la Biblia? Bueno, busquen por favor ahí información, ahí se han hecho los levantamientos, los estudios. Entonces, es una cronología de la historia del hombre y la religiosidad. Donde se ve cómo están insertos estos documentos que relatan la historia del hombre, su progreso espiritual y donde、eh, sintonizan con algunos aspectos de la Biblia. La antigüedad que tiene la Biblia comparado con los relatos que hacen estos textos del libro de Urantia、eh, relativos a la revelación de Dios al hombre. Les leo. En la tarde del domingo 16 de enero del año 29 después de Jesucristo, Abner y los apóstoles de Juan. Este es el grupo de Juan, llegaron a Bethsaida para celebrar al día siguiente una conferencia conjunta con Andrés y los apóstoles de Jesús. Abner y sus asociados tenían su cuartel general en Hebrón y acostumbraban a venir a Bethsaida periódicamente para asistir a estas reuniones. Les comento y les contexto e s que ya Jesús empieza a salir de p r e d i c a con sus apóstoles, pero por otro lado, Juan, el bautista, también estaba haciendo un trabajo desde antes que llegara Jesús. Entonces, ellos tratan de coordinarse, sobre todo el equipo de Juan el Bautista, que uno de sus líderes, Abner, que parece irratado, tratan de, de, de unirse con los apóstoles de Jesús, pero eran estilos distintos. Bueno, en esta con, conferencia conjunta、eh, se consideró la práctica de ungir a los enfermos con cierto tipo de aceite, mientras se prosun, pronunciaban oraciones para su curación. Fíjense que ya desde esa época. Ya la gente buscando la explicación, la sanación de sus enfermedades a través de la oración o la intervención externa de la divinidad. Y entonces, como no habían los desarrollos de, de medicamentos como hay hoy día, ellos usaban aceites para ungir a los enfermos y oraciones. Bueno, Jesús se negó otra vez a participar en estas discusiones e incluso dar su opinión sobre las conclusiones que estaban llegando estas esta, esta personas en esta reunión. Los apóstoles de Juan siempre habían usado el aceite para ungir en su ministerio de los enfermos y afligidos, y trataron también de que los apóstoles hicieran lo mismo. Pero los apóstoles de Jesús se negaron a acogerse a esta regla. Sigue el relato, y me voy a meter al documento, en el documento 150 a la página 1678, que habla del de cuerpo evangelista de mujeres. Ojo, esto no está en las, en las escrituras que ustedes conocen. de todas las acciones audaces de Jesús en relación con su carrera terrenal, la más extraordinaria fue anunciada súbitamente en la tarde del 16 de enero. Jesús dijo: Mañana seleccionaremos a diez mujeres para trabajar en el ministerio del reino. Eso dijo. Al comienzo del período de dos semanas, durante el cual los apóstoles evangelistas estarían ausentes de Bethsaida porque estaban de vacaciones, Jesús pidió a David que llamara a sus padres de vuelta a la casa y que enviara mensajeros convocando a b e s a i d a a diez mujeres devotas que habían servido en la administración del antiguo campamento y del dispensario de tiendas. Todas estas mujeres habían escuchado la instrucción impartida a los jóvenes evangelistas, pero jamás se le había ocurrido ni a ellas ni a sus instructores que Jesús se atrevería a comisionar a las mujeres. Para que enseñaran el Evangelio del Reino y ministraran a los enfermos. Estas diez mujeres seleccionadas y comisionadas por Jesús fueron: Susana, la hija del ex c h a s á n de la Sinagoga de Nazaret, Joana, la esposa de Chuza, el asistente de Herodes Antipas, Elizabeth, la hija de un judío rico de Tiberias y Céforis, Marta, la hermana mayor de Andrés y Pedro, Raquel, La cuñada de Judá, el hermano carnal del maestro, n a s a n t a la hija de Elman, un médico sirio, Milca, una prima del apóstol Tomás, Ruth, la hija mayor de Mateo l e v i Celta, la hija de un centurión romano, y Agamán, una viuda de Damasco. Posteriormente, Jesús agregó a dos mujeres más a este grupo: María Magdalena y Rebeca. La hija de José de Arimatea. José de Arimatea sale en las escrituras, ¿verdad? Bueno, sigamos leyendo. Jesús autorizó a estas mujeres a que establecieron, ojo, su propia organización y ordenó a Judas que proveyera fondos para su equipo y para los animales de carga. Las diez mujeres nombraron jefe a Susana y tesorera a Joana. De ahí en adelante. Se abastecieron por sí mismas, nunca más pidieron apoyo monetario a Judá. Comenta también aquí el revelador. Era sorprendente en esa época, considerando que las mujeres no podían ni siquiera ser admitidas al a t r i o principal de la sinagoga, ellas estaban confinadas a la galería de mujeres. que se les reconociera como instructoras autorizadas del nuevo Evangelio del Reino. Esto era una tremenda osadía del Maestro. Bueno, sigamos leyendo. El cometido que Jesús dio a estas diez mujeres al seleccionarlas para enseñar el Evangelio y ministrar fue la proclamación de la emancipación, lo cual liberó a las mujeres para todos los tiempos. Ya no debían los hombres considerar espiritualmente inferiores a las mujeres. Esto produjo una contundente zozobra y una complicación aún entre los doce apóstoles. A pesar de que muchas veces habían escuchado al Maestro decir que en el reino del cielo no hay ricos ni pobres, ni libres ni esclavos, ni hombres ni mujeres, Todos son igualmente hijos e hijas de Dios. Ellos estaban literalmente pasmados cuando él propuso comisionar、eh, formalmente a estas 10 mujeres como instructoras religiosas y aún permitirles que viajaran con ellos. El país entero se agitó ante este procedimiento y obviamente los enemigos de Jesús, él obviamente lo poseyó, ¿eh? y los enemigos de Jesús sacaron provecho de esta acción. Para usarla contra él. Pero por todas partes, las mujeres creyentes en la buena nueva tomaron firmemente partido por sus hermanas elegidas, entonando con gran convicción su aprobación más plena de este reconocimiento, aunque tardío, del sitio que debe ocupar la mujer en el trabajo religioso. Y esta liberación de la mujer, dándoles el debido reconocimiento, Fue practicada por los apóstoles inmediatamente después de la partida del maestro, aunque las generaciones subsiguientes volvieron a caer en las viejas costumbres. En los albores de la iglesia cristiana, las mujeres instructoras y ministras eran llamadas diaconizas y se les acordaba y se les acordaba reconocimiento general. Sin embargo, Pablo, a pesar de profesar, Que estaba de acuerdo con todo esto, pero en teoría no supo incorporarlo sinceramente en su propia actitud y personalmente le resultó difícil practicarla. ¿Se dan cuenta ustedes lo innovador del mensaje de Jesús de Nazaret? ¿Se dan cuenta ustedes que nos falta información? Porque si bien Jesús, que vino a proclamar una verdad que estaba dirigida a todos, como el mismo dijo, tanto ricos como pobres, esclavos y gentiles, Hombres y mujeres, todo eso que él proclamó no quedó plasmado en las escrituras y en las iglesias cristianas posteriormente también fue excluido. Vean ustedes las iglesias de hoy día, vean ustedes lo que pasa en el Oriente Medio, lo que pasa con las mujeres en otras religiones, en otras convicciones religiosas. ¿Se fijan en el lugar en que está? Por eso yo partí mi reflexión y por eso puse esta reflexión que mandó esta auditora, Nani,、eh, lo puse porque. La mujer tiene también sus propios medios para aportar en la sanación, en, la en el restablecimiento de la salud, en su familia especialmente. La caricia de una madre calma instantáneamente el dolor de un hijo que llora. El niñito se cae, va corriendo donde su mamá y basta con que la mamá le ponga la mano donde le duele y el niño se alivia. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Hay una transferencia de energía, está claro. Esa energía es el amor. Entonces, lo que yo. Proclamo también es que debemos dejarle más espacio a la mujer en todos los ámbitos, no solamente en esto. A propósito, que estamos en proceso de elecciones, una vez más comienzan las listas de supermercados a ser agitadas en todas las propagandas con todas las promesas. No solamente se trata de que haya más mujeres ahí, también la mujer tiene que estar más incorporada al espacio de la cultura, en el arte, en la música. En todo tipo de cosas, porque ya sé que están muy presentes en lo que son las terapias, en las terapias complementarias, especialmente. Así que quiero poner ahora una parte musical para hacer un poco más a menos este tema. Búscate algo ahí, pone algo de tu imaginación, Juan Carlos. Puede ser un osito de felpa de Taiwán. Me encanta ese tema, me recuerdo, si está escuchando la Camila por ahí, un saludo a ella. La Camila Medina, ¿te acuerdas, Camila, cuando hacíamos ese programa Mediodía? Donde、no、había todo tipo de publicidad, especialmente una que nos ponía nerviosos también, que nos, mucho, nos pegaba mucho con la propaganda. Bueno, mientras tanto, les comento: el libro Durantia lo que pretende es agregar elementos para que la humanidad progrese en su toma de conciencia, avance en la construcción de una sociedad que esté liderada por el amor en todos los niveles. Eso es lo que yo proclamo también en este programa porque también forma parte del restablecimiento de la f a l u Un osito de felpa de Taiwán con los auténticos decadentes. Dentro de tus ojos ve o un lago donde un ala se desnuda para que la dor es sol. ピー a の時はあなたの家族にせぬ涙を沸かせないように。その時はあなたの家族にとっては、あなたの家族にとっては、あなたの家族にとっては、あなたの家族にとっては、あなたの家族にとっては、あなた m 家族にとっては、あなたの家族に t って o あなたの家族にとっては、あなたの家族にとっては、あなたの家族にと n ては、あなたの家族にと d ては、あな a の家族にとっては、あなた e 家族にとっては、 私あ手を使ってあげるから。 a ンタメはあなた n 愛の e n に、あなたの愛のように、あの愛のように、あなたの愛のように、なたののように、あなたの愛のように、あなたの愛のように、あなたの愛のように、あ La calma que antes se de l g ú n acá,、hey. pero te lo puedo respirar. Espero un poco de libertad. Mira, s i g u i e n d o con la lectura y con la historia de cómo Jesús de Nazaret incorpora a las mujeres en aquella época. Era una osadía tremenda. Fíjense que en aquella época, cuando un marido quería la, el divorcio de su mujer, bastaba con que él, y esto está relatado en la historia. Que él la difamara públicamente y dijera la a c u s a r a de adulterio. Y había unas costumbres en esa época en donde a la mujer se le sometía a la, prueba del, a la, a la prueba de la verdad, la prueba divina. Por ejemplo, tenían que beber una, un, un, un líquido que, si sobrevivían a ese líquido, a ese, a ese bebaje, entonces eran inocentes. Casi ninguna sobrevivía porque era un veneno que se hacía a partir d e u n ó x i d o de cobre. Hay muchos relatos, pueden buscar esta información si usted no me cree. Así era tratada la mujer en esa época. Era, era más, más caro un asno que una mujer, tenía mayor valor. Y como dicen acá, y está también en la historia, l a m u j e r e n el Templo de Jerusalén no tenían derecho a entrar a, así como así, tenían una galería de mujeres. No podían llegar donde estaban eh, eh, el l el a a a m b tabernáculo. Solamente ciertos y hombres podían participar. Entonces viene este caballero. Jesús de Nazaret, con su mensaje tan revolucionario, y dice que las mujeres son iguales que los hombres. Y nosotros ahora todavía estamos en esa discusión. Claro que muchos de la boca para afuera dicen: d i c e No, sí, la mujer tiene los mismos derechos, pero por lo menos acá en Chile, para que sepan, yo creo que pasa en América Latina también: la mujer gana menos que el hombre, la mujer tiene menos estabilidad laboral que el hombre,、eh, tiene menos acceso a la educación, si、sí, hay profesiones que son solo para hombres, ¿ya? Se han ido incorporando a las fuerzas armadas, las mujeres también, pero han habido escándalos. Ya hace poco, un escándalo acá en la Marina, donde descubrieron que unos chistosos le habían puesto cámaras para espiar a sus compañeras en, en los buques. Ay, ay, ay. Bueno, sigamos con la lectura. Hacen una parada en Magdala, en la tercera gira de peregrinación. Al salir del gru grupo apostólico de Bethsaida, las mujeres viajaban en la retaguardia. Durante las conferencias, siempre se sentaban en grupo al frente y a la derecha del que hablaba. Cada vez más mujeres se convertían en creyentes en el Evangelio del Reino. Había sido fuente de dificultades y muy embarazoso el hecho de que alguna de ellas deseara conversar personalmente con Jesús o con uno de los apóstoles, ¿se dan cuenta? Pero todo esto había cambiado. Si una de las mujeres creyentes deseaba ver al maestro o conferenciar con los apóstoles, iba a ver a Susana e inmediatamente la acompañaba una de las doce mujeres evangelistas ante la presencia del maestro o de uno de sus apóstoles. En Magdala fue donde las mujeres demostraron por primera vez su utilidad y reivindicaron la sabiduría de su selección. Andrés había impuesto reglas un tanto estrictas a sus asociados en lo que concernía al trabajo personal con las mujeres, especialmente con aquellas de conducta dudosa. Pero al llegar el grupo a Magdala, les estaba permitido a estas diez mujeres evangelistas entrar libremente en las casas que albergaban y el mal y allí predicar la buena nueva directamente a las que allí habitaban. En el ministerio de los enfermos, estas mujeres entablaban fácilmente relaciones íntimas y de confianza con las hermanas afligidas. Como resultado del ministerio de estas 10 mujeres, más adelante conocidas como las 12 mujeres, en este lugar, María Magdalena fue ganada para el reino. A través de una sucesión de infortunios y como consecuencia de la actitud de la sociedad convencional hacia las mujeres, Que cometen tales errores de juicio, esta mujer se encontraba en uno de los antros de perdición de Magdala. Marta y Raquel fueron quienes explicaron a María, Magdalena, que las puertas del reino estaban abiertas aún para las personas de su calaña. María creyó en la buena nueva y fue bautizada por Pedro al día siguiente. Esta es la historia de María Magdalena. María Magdalena, que f i n a l m e n t e estuvo presente el día que Jesús muere asesinado en la cruz. Que también está presente cuando Jesús se descubre que Jesús ya no estaba en el sepulcro. Siguiendo, María Magdalena se convirtió en la más eficaz instructora del Evangelio en este grupo de doce mujeres evangelistas. Fue seleccionada para este servicio juntamente con Rebeca en J. o t a Pata. Unas cuatro semanas después de su conversión, María Magdalena y Rebeca, con otras de este grupo, Siguieron laborando fiel y eficazmente para el esclarecimiento y elevación de sus hermanas oprimidas hasta el fin de la vida terrenal de Jesús. Y cuando se desarrolló el último y trágico episodio en el drama de la vida de Jesús, a pesar de que todos los apóstoles menos uno huyeron, estas mujeres estuvieron todas presentes y ni una sola entre ellas negó a Jesús ni lo traicionó. Díganme, mujeres que escuchan, ¿se sienten interpretadas por esto o no? La mujer tiene un tremendo valor. Tenemos que ayudar a que la mujer se exprese, tenemos que ayudar a hacer entender a los machistas que las mujeres son tan dignas de libertad y de desarrollarse como cualquiera. Porque aún en estos países que fueron colonizados por los españoles, siguen manifestándose conductas horribles: de abuso, de tiranía, de opresión, de asesinatos. Sobre mujeres que se reniegan a estar con un hombre, con algún hombre, quieren estar con otro. Yo espero que esto vaya atendiendo cada vez más a desaparecer. Siguiendo el sábado en Tiberias, Andrés, siguiendo las instrucciones de Jesús, puso el servicio del sábado del grupo apostólico a cargo de las mujeres. Fíjense, el sábado, el sabbat, que era tan importante para los judíos. Andrés. Siguiendo, dice aquí, las instrucciones de Jesús, puso el servicio del sábado del grupo apostólico a cargo de las mujeres. Esto significaba, naturalmente, que no se podía celebrar en la nueva sinagoga. Las mujeres seleccionaron a Joana para que se hiciera cargo de esta ocasión, y la reunión se celebró en la sala de banquetes del nuevo palacio de Herodes, porque Herodes estaba en ese momento residiendo en Julias de Perea. Juana leyó de las escrituras sobre la obra de la mujer en la vida religiosa de Israel, haciendo referencia a Miriam, Débora, Esther y otras. Tarde esa noche, Jesús pronunció ante el grupo reunido un memorable discurso sobre, comillas, la magia y la superstición. cierre comillas. En, aqu en aquellos días, la aparición de una estrella brillante y supuestamente nueva. Era considerada un signo del nacimiento de un gran hombre en la tierra. Como se había observado recientemente una estrella semejante, Andrés preguntó a Jesús si estas creencias tenían fundamento. En la larga respuesta a la pregunta de Andrés, el maestro habló en forma extensa sobre el tema de la superstición humana. La declaración de Jesús en esta ocasión puede ser resumida en fraseología moderna como sigue. Me quedan seis minutos y leo lo que dice acá. Dijo Jesús: El curso de las estrellas en los cielos nada tiene que ver con los acontecimientos de la vida humana en la tierra. La astronomía es un interés apropiado de la ciencia, pero la astrología es una masa de errores supersticiosos que no tienen lugar en el Evangelio del Reino. Dos: El examen de los órganos de un animal recientemente sacrificado. Nada puede revelar del tiempo atmosférico, los acontecimientos futuros o la conducta de los asuntos humanos. Se refería aquí a supersticiones de la época. Tres, los espíritus de los muertos no regresan para comunicarse con sus familiares ni con sus amigos vivos. s m a r o n nota? Esto es una antigua creencia en la humanidad, pero él dice, y él sabe por qué lo dice, es el creador. e l repito, t r tres. Los espíritus de los muertos no regresan para comunicarse con sus familiares ni con sus amigos vivos. 4. Los amuletos y las reliquias son impotentes contra las enfermedades, no previenen los desastres ni influyen sobre los espíritus malvados. La creencia en estas formas materiales de influir sobre el mundo espiritual no es sino una flagrante superstición. ¿Se dan cuenta para los negociantes de los amuletos lo que significa este mensaje? ¿Se dan cuenta para los negociantes que se comunican con los muertos lo que significa este mensaje? ¿Se dan cuenta de que el ser humano busca、eh, nutrirse de mentiras piadosas para poder explicarse aquello que, de alguna manera, con un poquito más de esfuerzo intelectual, podrían entender todos nosotros y podríamos progresar más rápido? Cinco. Echar la suerte, aunque pueda ser una forma conveniente de resolver muchas dificultades menores, no es un método creado para revelar la voluntad divina. Los resultados de estas actividades tan solo son casualidades de orden material. La única forma de comunicación con el mundo espiritual corresponde al don del Espíritu otorgado a la humanidad, el Espíritu residente del Padre. Juntamente con el espíritu derramado del Hijo y la influencia omnipresente del Espíritu Infinito. 6. La adivinación. Aún hoy hay adivinos. Cobran caro los adivinos. La adivinación, la hechicería y la brujería son supersticiones de mentes ignorantes, lo mismo que la ilusión de la magia, la creencia en números mágicos. En signos de buena suerte y presagios de mala suerte, es pura superstición y sin ningún fundamento. 7. La interpretación de los sueños es en gran parte un sistema supersticioso y sin fundamento de especulación ignorante y fantástica. El Evangelio del Reino no debe tener nada en común con los sacerdotes adivinos de las religiones primitivas. 8. Los espíritus del bien o del mal no pueden habitar en símbolos materiales de arcilla, madera o metal. Los ídolos no son más que la sustancia de la cual están hechos y nada más. 9. Las prácticas de los encantadores, magos, hechiceros y brujos provienen de las supersticiones de los egipcios, los asirios, los babilonios y los antiguos cananeos. Los amuletos, Y toda suerte de encantamientos o n fútiles tanto para ganar la protección de los buenos espíritus,、eh, s i no sirven para nada, como para protegerse de los así llamados espíritus impuros. Desenmascaró Jesús y denunció la creencia en encantamientos, encantamientos, ordalías, hechicerías, maldiciones, signos, mandrágoras. Cuerdas anudadas y todas las demás formas de supersticiones ignorantes y esclavizantes. Bueno, amigos, me quedan tres minutos y quiero leer en este espacio cómo fue que Jesús envía a sus apóstoles a hacer la difusión de sus enseñanzas en el mundo de aquella época. Y es cuando Él los envía en grupos de dos en dos. Página 1681. Después, ¿qué pasa esto? En donde él dice n más cara a los, a los estos tipos estafadores, que hasta el día de hoy existen, cobran caro y hay gente que paga, paga millones. Muchos candidatos políticos, muchos abogados, entre sus equipos, tienen este tipo de hechiceros, para que ustedes sepan. Hay artistas, gente de la televisión que t i e n e estos hechiceros. Así que nos no, no, no, parece que dos mil años no, no son nada. Bueno, la siguiente tarde, habiéndose reunido con los doce apóstoles, estoy leyendo los textos del libro Durantia, sigo, los apóstoles de Juan y el grupo de mujeres recientemente comisionados, Jesús dijo: Podéis ver vosotros mismos que la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Oremos pues todos al Señor de la cosecha para que nos envíe aún más trabajadores para sus campos. Mientras yo permanezco aquí para reconfortar e instruir a los instructores más jóvenes, enviaré a los mayores en grupos de dos en dos para que puedan abarcar rápidamente toda Galilea predicando el Evangelio del Reino mientras la situación continúe siendo propicia y pacífica. Luego nombró a los pares de apóstoles tal como deseaba que salieron, y estos pares fueron. Andrés y Pedro, Santiago y Juan Zebedeo, Felipe y Natanael, Tomás y Mateo, Jacobo y Judas Alfeo, Simón el celote y Judas Iscariote. Ojo con este para: Simón el celote y Judas Iscariote. En algún momento les voy a comentar más por lo de la o de l presencia de Judas Iscariote acá y qué eran los celotes en aquella época. Jesús estableció la fecha en que se encontraría con los doce apóstoles en Nazaret y al despedirse dijo. Entre comillas, dice: En esta misión no vayáis a ninguna de las ciudades de los gentiles, ni tampoco a Samaria, pero id a donde están las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Predicad el Evangelio del Reino y proclamad la verdad salvadora de aquel hombre que es hijo de Dios. Recordad que el discípulo no está por encima de su maestro, ni el siervo es superior a su amo. Basta con que el discípulo sea igual a su maestro y el siervo llegue a ser como su amo. Si alguien se ha atrevido a llamar al amo de la casa asociado de Belcebú, ¿cuánto más considerarán así a los de su casa? Pero no debéis temer de estos enemigos incrédulos. Os declaro que nada de lo que está cubierto dejará de ser revelado. No hay nada oculto que no se conocerá. Lo que os he enseñado privadamente. Predicadlo abiertamente con sabiduría. Lo que os he revelado dentro de la casa, proclamadlo desde los tejados cuando llegue la ocasión. Y yo os digo, amigos discípulos míos, no temáis a los que puedan matar el cuerpo, pero no son capaces de destruir el alma. Colocad vuestra confianza en aquel que puede sostener el cuerpo y salvar el alma. ¿Acaso no se venden dos gorriones por un céntimo? Sin embargo yo os declaro que ninguno de ellos está olvidado en los ojos de Dios. ¿Acaso no sabéis que hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados? No temáis, pues vosotros sois de más valor que muchos gorriones. No os avergoncéis de mi enseñanza. Salid proclamando paz y buena voluntad, pero no os engañéis. La paz no siempre acompañará a vuestra predicación. He venido para traer la paz a la tierra, pero cuando los hombres rechazan mi don, se producen divisiones y alborotos. Cuando todos los de una familia Reciben el Evangelio del Reino, en verdad la paz habita en esa casa. Pero cuando a l g u n o de l a f a m i l i a e n t r a en el Reino y otros rechazan el Evangelio, esa división tan solo puede producir pesadumbre y tristeza. Laborad intensamente para salvar a toda la familia, para que no se vuelvan los enemigos de un hombre, los de su propia casa. Pero cuando h a y a hecho todo lo posible para todos los de cada familia, yo os declaro que el que ame al padre o a la madre más que este Evangelio no es digno del Reino. Cuando los dos escucharon estas palabras, se prepararon para partir. No volvieron a verse hasta el momento en que concurrieron a Nazaret para reunirse con Jesús y con los otros discípulos, tal como el Maestro lo había dispuesto. Quise extenderme la lectura completa de esta parte porque quiero que quede bien claro, bien reflejado, que el Maestro vino con un mensaje que sabía que iba a significar c h o c k Porque hablar de amor a gente que ha vivido toda su vida predicando y practicando el egoísmo produce conflictos. Lo que él quiere decir también, y esto no es una interpretación, porque yo les repito, el libro Durantia no se interpreta esa información. Lo que él dice d e que no es fácil anunciar esta nueva, nueva, buena nueva. Hasta el día de hoy es difícil. Se presta para muchas confusiones, se presta para muchas.、Eh, Conflictos, pero no importa, la palabra y la verdad alguna vez se van a imponer. Mientras tanto, los que quieran, los que puedan aportar desde el ángulo que tengan, ¿por qué? Porque esto es espacio abierto para todos, basta con que lo hagan con amor.、Si、ti, los... <risas> Gracias, Patricio Carvajal de Argentina, mira, un abrazo. No tenemos todo el tiempo del mundo, pero el próximo jueves seguimos con la lectura del libro. Es maravilloso este texto donde se destaca la importancia que le dio Jesús de Nazaret a la mujer. Y hay que recuperar esa importancia. Así es que no nos olvidemos durante la semana, busquen información. La verdad no se debilita cuando nosotros la investigamos. La duda es muy saludable, una vez más se lo reitero. Duden de lo que yo les digo, busquen, busquen su interior. Recuerde que el secreto de muchas cosas está en aquella parte donde los hombres no estamos entrenados para indagar, que es en el fondo de nuestro propio corazón. Allí está la explicación a muchos misterios de la vida. En particular, está la presencia de una parte del Padre que nos acompaña siempre. Nunca se olviden de ese regalo. Está con ustedes, está con cada uno de nosotros. Eh, perdón, hay una pregunta, Ana Eliana. Los reveladores, en los primeros programas, cuando partí con esto, yo les comenté de que la, la materialización de estos documentos se hace por intervención de seres interestelares, por así decir, que forman parte de la administración del universo y que reciben una autorización para entregar a la humanidad acá en este planeta más información producto de la confusión que hemos ido cayendo en los últimos dos mil años. Entonces, hay muchas presencias, muchos.、Eh, Personalidades que se identifican antes de hacer la lectura o la entrega de la información. En particular, esta parte que es la Vía de Jesús, que es la cuarta, la cuarta parte en el libro de Durantia、eh, y que está a su vez novelada y relatada en los textos de J.J. Benítez, que son los caballos de Troya, en particular están dictadas por、eh, unos seres intermedios y unos asistentes del apóstol Andrés. Por favor, si me escuchan en el próximo programa, que se nos agota el tiempo, o podéis buscar mientras tanto, igual información en la página del libro Urantia, aparecen ahí descritos todas las personalidades, incluso algunos que no se identificaron, pero que entregan la información. Toda esta información fue validada en su oportunidad,、eh, tanto por los de afuera como por los de acá de este planeta, y finalmente se logra establecer un texto acordado donde se. Se, se certifica que corresponde a la información tal como fue entregada, y estos libros, estos originales, se guardan, están a cargo de la Fundación Urantia, y están los libros originales, los primeros que se publicaron, y están todavía y están publicados en Internet. Entonces, han habido traducciones, se han, ido, se han ido facilitando algunas partes del libro que eran un poco más complicadas de leer, pero no se ha perdido el sentido original, porque hay alguien que se preocupa de velar que esto no sea, no sea manipulado. Ustedes saben que hay muchos libros sagrados de los cuales no hay ningún original y que han sido muy manipulados. En particular, la Biblia, que p a r a gente que pertenece al mundo de la cristiandad,、eh, la, la versión que,、eh, que se usa es una que recopiló Cipriano Valera. ¿Cómo se llama el otro Juan Carlos que siempre se me olvida? Bueno, la b i b l i a de Val Reina Valera, Casiodoro de la Reina y Valera. Ellos en el año 1500 aproximadamente hacen una recopilación de libros y se establece la Biblia de ahora. Después, esa Biblia se ha ido retraduciendo a distintos idiomas y a partir de esta época ya hay 52 versiones de la Biblia. Bueno, con el libro Durantia se ha procurado y se ha hecho un esfuerzo muy grande que no se h a a tergiversado. Entonces, los reveladores son entidades, seres interestelares que、eh, manifestaron y entregaron esta información a través de una técnica que pueden buscar en internet, buscan YouTube. Cómo se llegó a la vida el libro durante, y ahí vas a encontrar más información. Buenas noches, queridos amigos. Los invito, les repito mi correo leonel.rojasgmail.com.、Eh, mi teléfono es el 9-8942-1990. Abierto a cualquier consulta, duda, tanto de la parte terapéutica como de la parte del libro durante. Nos vemos el próximo jueves. un abrazo g r a c i た s Juan Carlos gracias r a ちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち e 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち e 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち d e たちは、私たちは、私た about to